Chispazo, Chispazo informativo. informativo Chispazo informativo En las 100.9 100.9 100. FM Riachuelo Estar informado Para estar alerta y movilizado Y movilizado Donde caben todas Donde las caben toda la todas voces Todas las voces Hola, buenas tardes a todos los oyentes de la FM Riachuelo. Le interrumpimos un poquito la transmisión habitual de la FM porque estamos en comunicación con Iván. Él estuvo presente por la asamblea que se realizó en la puerta del Ministerio de Trabajo una asamblea de trabajadores costureros que están reclamando al Estado un abordaje con políticas públicas que pueda transformar sus condiciones laborales y de vida. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Riachón. Un saludo grande a todos ustedes ahí. Bueno, encantada. Iván, escúchame, contanos un poquito eh, qué pasó hoy eh, durante... O sea, sabemos que tuvieron una reunión con la gente del Ministerio de Trabajo, y queríamos saber si habían llegado algún tipo de acuerdo. Sí, mira tuvimos toda una tarde de lucha continua, porque entre, era lo que pasó a ser una reunión, después pasó a ser algo como una negociación, porque eh, dieron un paso atrás con el tema de lo que queríamos lograr para los talleres, eh, que era el polo, ¿no? Entonces los polos industriales para poder trabajar dignamente sí. y lo que hoy a la tarde no se había logrado desde un principio porque estuvieron como dos horas en una reunión, posteriormente salió un compañero eh, Juan Martín a, a hablar y darnos la noticia de que no, no se había logrado ninguna negociación y que iba todo para atrás y por ese motivo es que los compañeros tampoco nos, nos íbamos a quedar así con los brazos cruzados. ...y tuvimos que salir a, la, a cortar toda la, la calle Alem... ...porque de lo contrario no, no íbamos a poder tener otra alternativa. Posteriormente a esto se logró que ingresen nuevamente... ...los compañeros a la mesa de diálogo... ...y se logró una tarde positiva... ...ya o sea que se volvieron a caminar el diálogo... ...y gracias a Dios ahora en media hora... ...estamos de vuelta acá cada uno a su casa... ...pero con noticias positivas... ...así que la semana que viene va a empezar el tema de la búsqueda de los polos para la gente, para los costureros. El Ministerio se comprometió que van a buscar lugares para instalar estos polos para que los trabajadores de talleres y comercializadores textiles se puedan ubicar y no tengan el inconveniente esto de esto de que los cataloguen como talleres clandestinos y que los clausuren. Sí, la verdad agradezco a Dios porque... Eh, los medios de comunicación ayudan pasar y yo les doy las la gracias a ustedes por informar porque más que todo cuando ocurre una muerte, cuando ocurre algún allanamiento y cuando de la colectividad boliviana más dolía todavía cuando lo victimizan y cuando hace, la hacen la tratan de esclavista y la tratan de, de discriminar de una u otra manera. Y la verdad que hoy tuvimos con los compatriotas bolivianos tuvimos una tarde de hermandad buscando una alternativa para una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 Bueno, Iván, te agradecemos esta comunicación. Eh, hoy tratamos durante el informativo de sacarlos, hablamos con Saturnino y él nos contó que había una vuelta atrás y que tenían que volver a, a entablar un diálogo con la gente del Ministerio, pero bueno, las buenas noticias eh, también nos, nos alegra a todos nosotros. Así que eh, te agradecemos por esta comunicación y en cualquier momento vamos a estar comunicándonos a ver si ya les dieron algún lugar, algún sitio físico como para que se instalen estos polos. Muchas gracias ahí a la radio y a todos los compañeros del otro lado que nos están escuchando, animarlos porque esta lucha ya tiene una cara eh, con una sonrisa que estamos volviendo tranquilos porque eh, lo, lo, al principio decían que no, bueno ahora se dice que sí ya están encaminados y se ve que funciona de esta manera para ese ministerio. Y la verdad que, bueno, vamos nosotros también estamos poniéndonos las filas para poder hacer todo el trabajo que después conjuntamente todos adelante vamos a sacarlo. Muchas gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Bueno, perfecto. Iván, te pido, por favor, no cortes, quédate en línea privada. Eh, ya te pasamos con la línea de producción. Estuvimos en comunicación telefónica con Iván, que nos estaba contando que esta asamblea que realizaron en la puerta del Ministerio de Trabajo, los trabajadores costureros, aparentemente llegó a buen puerto. Continúen con la transmisión habitual de la FM Riachuelo. Esto fue pues... Chispazo, Chispazo informativo. informativo, en la 100.9, en la 100.9, FM Riachuelo. Te mantenemos informado para estar alerta y movilizado, alerta y movilizado donde caben todas las voces, donde caben todas las voces.